La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. 11 de la mañana, 10 minutos. Hoy los medios comunitarios, alternativos, populares salimos a la calle. Haremos una pantalla abierta frente al ENACOM por la habilitación de canales de televisión comunitarios. Este lunes a las 3 de la tarde, entonces, todas las redes de comunicación popular estamos convocando una jornada cultural en Perú 103 en defensa de los medios sin fines de lucro y acompañando a los canales comunitarios Barricada TV, Urbana TV y Pares Televisión, el canal de Luján, que entregarán las carpetas técnicas necesarias. Necesarias para poder iniciar este proceso de habilitación definitiva de las plantas transmisoras, se trata de las primeras experiencias de televisión dentro del sector sin fines de lucro que logran la adjudicación de frecuencias en televisión digital abierta mediante concurso público de antecedentes. Esta presentación se va a realizar en el marco de esta jornada cultural a la cual convocamos a las 3 de la tarde y también, por supuesto, aprovechar para poder exigir la defensa del 33% para los medios sin fines de lucro y por la continuidad de políticas de fomento también de pago de. De cosas atrasadas, ya aprobadas por el Estado para financiar a medios comunitarios. Ya nos comunicamos con Santi Marino, que hoy anda ocupadísimo por mil lugares, pero igual se hace el rato para el fuerte al medio. Santi, buen día. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien por acá, con muchas novedades en nuestro campo, ¿no? Sí, de verdad que, como hemos dicho durante casi todas las columnas de este año,、eh, metemos la, vuelta con los ojos, la mano en la v u e l t a con los ojos cerrados y elegimos de qué tema hablar. Cada lunes, porque hay todo el tiempo novedades en materia de comunicación, política y medios. Y en este caso trabajaremos dos cuestiones. La primera es la que vos planteabas, Diego, que es el reclamo del de conjunto de organizaciones vinculadas al sector comunitario, sin fin de lucro, en torno al cumplimiento efectivo de lo establecido en la regulación para los medios. Y en el caso específico de los canales de televisión. Que obtuvieron licencias en un marco de, concursal, digamos, en, en un proceso、eh, que no tuvo que ver con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo、eh, y que quedaron en stand-by ante el cambio político iniciado en Argentina en diciembre del año pasado.、Uh -huh. Ahora,、eh, a mí me parece interesante poner en contexto la relación de estos sectores con el Estado y, sobre todo, en qué, en qué cronograma vamos a este escenario que nos pondrá a las tres de la tarde. Reclamándole de nuevo al Estado, unos en la vereda y otros adentro de la oficina,、eh, una relación seria y que respete los derechos humanos. Argentina va a camino a un nuevo marco regulatorio, esto está claro, es el, la primera conclusión que podemos sacar de los casi dos meses que ya llevamos al aire con Puerto del Medio en 2016. Es un nuevo marco regulatorio para su sistema de comunicaciones en términos integrales.、Eh, ahora bien, El primer paso para ese nuevo marco regulatorio implicó arruinar la ley audiovisual, la estacionada en 2009, sobre todo mochando tres aspectos específicos, cambiando tres cuestiones específicas: el organismo de control, la flexibilización respecto de los topes a la concentración y la eh, eh, exclusión de la TV por cable de su marco regulatorio. Y acá tenemos, haríamos el asterisco, subrayamos en amarillo: este último de los cambios está directamente vinculado con lo que va a pasar hoy a la tarde. Además, el segundo paso fue, por parte del gobierno, armar una comisión, que como analizamos acá, es una comisión sesgada respecto de la visión que tiene de la comunicación, la cultura y los derechos y obligaciones del Estado, que va a trabajar por una nueva ley para reemplazar la Ley Audiovisual de 2009 y Argentina Digital, que es la ley que regula las telecomunicaciones y que sancionó el Estado argentino en 2014. Ahora, el tercer paso, también lo hemos analizado acá, Y tuvo que ver con el concierto internacional, porque el gobierno argentino quedó expuesto en ese camino de haber arruinado la ley audiovisual e ir hacia un nuevo marco regulatorio mediante la comisión que creó consejo para los sectores privados sin fines de lucro. El gobierno quedó expuesto hasta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, como conocimos al final de la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Eh, dio cuenta de aquella reunión en la que participaron、eh, lo, las organizaciones en torno al c e l que reclamaron por los cambios de los decretos y el propio gobierno y estableció que、eh, el gobierno argentino debe、eh, reconocer el principio de no agresividad en materia de derechos humanos, d a d o los riesgos que le generan los decretos de necesidad de urgencia al presidente m a c r i a la regulación audiovisual. Valoró la participación del gobierno en las audiencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero、eh, los dejó expuestos, dado que quedó obligado a cumplir con la promesa que allí presentaron los representantes del gobierno de dialogar con todos los sectores que forman parte del de sistema comunicacional argentino, incluyendo aquellos que no están contemplados de modo directo por el gobierno nacional. Esas reuniones de la comisión creada por el gobierno de Macri ya empezaron. La semana pasada se desarrolló la primera y. Lamentablemente no, nos dieron la razón respecto de nuestra perspectiva de que es una comisión sesgada, porque los primeros invitados a esa reunión fueron los exrelatores de libertad de expresión ante la OEA argentinos que、eh, compusieron el equipo del gobierno en la presentación ante la CIDH. Estuvieron allí Santiago Cantón, que es actual funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y Eduardo Bertoni. Que acaba de asumir como director nacional de protección de datos personales en el gobierno de Macri. Santi, perdón, si ¿Sí? no entiendo mal, lo que hicieron fue comenzar esta ronda de diálogos con los mismos que funcionaron como abogados defensores, digamos, a l l á e n Washington. Exactamente, es, es, taxativamente lo que vos decís. El gobierno invitó al gobierno, además, porque son propios funcionarios. Es cierto que son expertos en el tema y que tuvieron una participación internacional destacada en su trayectoria y en su currículum vitae, digamos. Pero lo cierto es que, efectivamente, como vos decís, invitaron a aquellos que le prestaron el nombre al equipo del gobierno en una discusión internacional sobre derechos humanos. Pero agreguemos algo: Eduardo Bertoni, que es un especialista muy reconocido y muy respetado, incluso por mí, en términos personales, esto no importa, pero digo para marcar desde dónde hablo,、eh, mencionó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos、eh, una resolución número 9 del ENACOM. Que en ese momento desconocíamos todos y que fue divulgada la semana pasada recién en la página web del de organismo que reemplazó a la a f t a que daba cuenta de cuáles van a ser los objetivos de, de la nueva reglamentación y cuánto re, eh, respetarán eh, los derechos humanos y los estándares de libertad de expresión. De hecho, Bertoni leyó allí los objetivos de la resolución 9, pudimos leer esa resolución 9 y entre esos objetivos. Objetivo: se destaca la garantía del 33% del espectro para los sectores sin fines de lucro, que es parte de lo que la ley、eh, anterior o vigente, pero mochada, reconocía y que es parte de lo que los organismos. Eh, vinculados a la comunicación comunitaria reclamarán hoy a la tarde en la vereda del e n a c o Santi, tengo una pregunta casi matemática. ¿Cómo garantizas el 33% mientras que al mismo tiempo estás avalando la concentración y que cada nuevo emisor en realidad pueda tener cada vez más licencias? No se puede, directamente no se puede. Nosotros no somos muy amigos de las definiciones、eh, que clausuran sentidos, pero en este caso debemos decirlo así, Diego: no se puede. O sea, es una contradicción establecida en el marco regulatorio, una más. La semana pasada se conoció un texto que escribió Martín Becerra donde analizaba, por ejemplo, cuántas de estas contradicciones tiene el marco regulatorio vigente en la Argentina, basado en supuestos que prometen, con el desarrollo tecnológico, garantizar la democracia de las comunicaciones y que los efectos específicos de esos textos regulatorios solo tienden a negarla efectivamente. En ese contexto, Diego, es que las telecomunitarias, en el marco de la ley audiovisual todavía vigente, Y la televisión digital abierta, que es el, la política de digitalización de la TV de aire, para que entienda nuestra audiencia,、eh, constituye, obtuvieron algunas licencias. Esto fue una novedad, se cumplió un proceso muy interesante、eh, de respeto a los procesos, además a los, a los reglamentos y por concurso. Estas organizaciones que vos mencionabas habían presentado en mayo del 2015. Toda su carpeta, antecedentes, propuestas técnicas, programación, el vínculo que tienen con la localidad, que es algo que la ley audiovisual reclama para otorgar licencias a comunitarios. El jurado aprobó, el directorio de la AFCA aprobó por unanimidad, en realidad no por unanimidad, pero sí con el voto de Marcelo Stubrin, que era el representante de la Unión Cívica Radical, y el 3 de diciembre del año pasado obtuvieron esa decisión. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que estas. emisoras Puedan transmitir efectivamente en los lugares que la resolución de la AFCA así lo estableció, se tiene que cumplir la resolución 35 de la AFCA, que no fue dada de baja por el ENACOM, y que implica, entre otras cosas, el ordenamiento de la grilla de la televisión digital abierta, y que demandaría que los canales 9, 11 y 13, que son esos canales privados que conocemos, Como canales de televisión abierta en la Ciudad de Buenos Aires, tres de los cinco, el otro es del Estado, Canal 7, y el último es América, se corran de los lugares que ya ocupan,、eh, porque ellos ya tienen lugares asignados, pero no son los espacios en donde están transmitiendo hoy e n TDA. Esos espacios le corresponden, por ejemplo, el de Canal 13 a Barricada TV, que es uno de los medios que、eh, demandará su reconocimiento hoy por la tarde y que encabeza estos reclamos,、eh, y que además. Es uno de los medios que encabeza una transformación que uno encuentra en la relación entre el sector privado, sin fin de lucro, y el Estado durante todo el derrotero de la ley audiovisual, que fue una relación muy tensa en principio, de conflicto, que cambió a partir del año 2013 cuando se otorgaron los reconocimientos precarios, otra vez los PPP, porque a pesar de tener la ley, la autoridad de aplicación no podía avanzar en otorgar licencias en zonas de conflicto en el espectro, es decir, donde、okay, hay más emisores que. Espacio, y como no había decisión política de ordenar el espectro, otorgaron de nuevo a aquellos viejos permisos precarios provisorios para no decir que no le daban nada al sector comunitario que había sido reconocido por la ley. En ese contexto es que se da la discusión de hoy a la tarde, la presentación de las carpetas técnicas, pero nuevo reclamo para que el Estado, que está obligado por la ley audiovisual todavía vigente y por el objetivo de la.、Eh, Resolución 9, que citó Bertoni en Washington y que divulgó el gobierno la semana pasada, cumpla efectivamente con los estándares de libertad de expresión y permita que existan canales de TV comunitarios. Tal como lo reclama la ley y lo reconoce el derecho internacional. Acá, s a n c h e z hay un tema fundamental también, que es que cuanto más visibilizas el conflicto hacia afuera, cuanto más lo das a conocer a la sociedad, cuanto más lo posteas en redes sociales, más salís a la calle, también más respuestas aparecen. Lamentablemente, hay que hablar del fracaso del diálogo con el Estado sin evidenciar cuáles son las promesas al resto de la población, ¿no? A ver, y, y eso lo podemos insertar, Diego, en un análisis que hemos hecho de, de, del modo de gestión política de, del PRO. O de la alianza, cambiemos desde diciembre en adelante, pero en la tradición del gobierno, de los gobiernos de máquina en la ciudad, que es retroceder, recular en algunos aspectos cuando el conflicto lo deja en offside, es decir, cuando el conflicto lo deja expuesto incumpliendo algunas normativas, algunas regulaciones. Y me parece que claramente, de nuevo, es el escenario de conflicto, del reclamo, de la propuesta y de la visibilización el camino para luego pasar a una instancia de diálogo con el Estado en la que. Reconozca estas situaciones. Que además no tiene por qué ser solamente aquella vieja、eh, experiencia casi lumpen de ir a tirarle piedras a la vereda, sino ir por el camino de, la, de combinar las acciones concretas, p r o t e s t a movilización, visibilización, con los reclamos institucionales. Porque no hay、eh, reunión en,、eh, en Washington en donde la OEA obliga al Estado argentino a reconocer.、Eh, Los incumplimientos en los estándares de expresión sin conflicto, y no hay conflicto que no, material, que no se materialice que no logre consolidar lo que busca sin procesos institucionales también. Me parece que es una lectura posible para hacer, y sobre todo pensando en que no vamos a poder evitar que la comisión que, que creó el gobierno de Macri sea la que redacte la ley audiovisual, lo que d e b e m o s hacer es incidir lo más posible. En ese contexto. Totalmente, y aquí también el gran desafío para que este tipo de eventos como el de hoy a las 3 de la tarde sean leídos también como la celebración de nuestras existencias y para que esas existencias se ensanchen y no únicamente como un canal de denuncia, ¿no? sino también leerlo como eso, como una celebración de encuentro en el espacio público. Sí, que no sea solo protesta que, y que además incluya el reconocimiento que el marco regulatorio ya le da a este tipo de medios. Y además, la demostración de la capacidad de producir, porque esa es otra cuestión interesante para plantear. En este contexto que nosotros ya hemos analizado, Diego, de、eh, conflicto, crisis económica, incertidumbre respecto del financiamiento、eh, en los medios privados comerciales, y los que no tienen más que fin de lucro para desarrollar la comunicación,、eh, me parece que hay que operar en dos planos. Por un lado, reclamarle a esos medios también sustentabilidad, respeto a sus trabajadores, condiciones dignas de trabajo, como hablábamos el otro día con los. Compañeros trabajadores de Radio del Plata y el resto de l a r a d i o en conflicto, Radio América,、eh, y demostrar que además esos medios a los que se les pide su sensibilidad, t como son los comunitarios, tienen además de sus proyectos específicos capacidad de producción、eh, simbólica también. Santi Marino, buen día. Un abrazo grande, nos vemos ya el lunes. Fuerte al medio, todos los lunes entonces. Hoy a las 3 de la tarde nos vemos en la puerta de NACOM, Perú 103, para acompañar la presentación de las carpetas técnicas de las televisoras comunitarias y también decir que aquí estamos los del 33% sin fines de lucro.